Me interesaría preguntar antes por la plaza. Fuiste con Ebe, ¿verdad? Ayer a la Plaza de Mayo. Sí, con Ebe y estuve en el camión con ella. mira vos. ¿Y cómo lo viviste? La verdad que es una experiencia muy linda. Este, primero estar ahí con con las madres, con las viejas. Este, salimos ahí desde la sede de las madres, en Hipólito Yrigoyen. Y las ves ahí, con que están tan, tan viejitas, pero con una energía muy especial. Después pues nos subimos al camión. Este, estuvimos ahí siendo eh, a paso de hombre este, hasta llegar a la plaza y, y bueno, después se, se, se produjo ahí todo, toda una energía muy especial porque bueno, después Ebe dio su, su discurso, ¿no? que, que como, como es como Ebe, es, que es muy fuerte cuando habla muy, sí. creo que generó también bastante repercusión Uh -huh. y, y hay muchos que están deseosos de, de pegarle A los organismos de derechos humanos y ahí ve sobre todo Sí, ¿no? sí, bueno A EVE no, no, no, le, le gusta también no El, La batalla Cuerpo a cuerpo ¿no? este, y, y bueno ya tiene un, un estilo De decir las cosas Un modo de decir las cosas este, y, y bueno eh, Por eso se ve una afín Una persona que se enfrentó a muchos gobiernos de derecha, la dictadura. y eh, yo voy a ser honesto, no, no es que coincido con todo lo que hace o dice Bonafini, ¿no? uh -huh. pero para mí es un referente importante. Y eso es innegable, claro. Eh, ahora, 41 años de, desde el golpe de Estado y pensaba... Desde Néstor Kirchner bajando los cuadros eh, A un Mauricio Macri que ignora totalmente Lo que es el 24 de marzo Ignora o, o pone en dudas lo que es la cifra De los desaparecidos, que fue un genocidio Hay un Milani en el medio No, no lo podemos ignorar tampoco no pero eh, ¿cómo, ¿Cómo analizás el contexto Que estamos viviendo hoy? Decías, están viejas ya no la, Las admiramos tanto Pero lo que se espera es que sigan los juicios Que aquellos sectores civiles, empresariales Que también fueron cómplices de la dictadura Se sienten en el banquillo y parece que estamos lejos de eso y este sí creo que estamos un poco eh, para avanzar sobre la complicidad empresarial económica y te explicar eh, creo que es un gobierno que ha retrasado un poco eh, no solo el, eh, lo, lo, el tema de los juicios que estaba bastante avanzado eh, sino que bueno se, se produjo elementos nuevos como hay una política un poco más eh, represiva eh, con respecto al tema de la protesta social que va a ir creyendo que me parece que eso vamos a estar entre todo indicaría que vamos a estar ante escenarios que de, de, de bueno ajuste represión y que no sabemos cómo puede llegar a a, a metabolizarse ese conflicto y no, no quiero ser agorero pero todos sabemos que cómo puede llegar a terminar ese tipo Sí, de, ya la vivimos de, de conflictos en la historia argentina ¿no? en la cultura política de este país y después está el tema milagrosada ¿no? que parece que milagrosada eh, milagro sala y las y los otros militantes y mili mujeres también militantes de, de la Tupac tupacaaru eh, reúnen todos los requisitos para ser considerados este, presos de conciencia presos políticos de hecho está viniendo ahora a la Argentina en el mes de mayo, una, una comisión, eh, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no, uh -huh. no viene la Argentina por una causa de, de un preso político del año 79, cuando estaba denominado proceso claro, claro sí. eh, eh, en todo esto ¿qué te parece ¿cuál te parece que es el rol del kirchnerismo de Cristina? estamos en un año electoral hemos escuchado sí. acá hace poquito a Pérsico diciendo Cristina ya fue hemos escuchado también a un Guillermo Moreno acá en las 40 eh, poniendo en duda si Cristina va a ser candidata en 2019 ¿Pérsico no. dijo que Cristina ya fue? y que ya fue, eh, que hay que buscar nombres nuevos no, no dijo textual ya fue pero que no es Cristina la candidata está bien bueno, eh, está claro que Pérsico Eh, tiene otros candidatos ¿no? creo que, que él, él está muy interesado en en, en tener otros candidatos este... ¿Quién te parece que es el candidato de pérsico eh, parece que perrsico primero que pérsiico es un como un oficialista perpetuo ¿no? fue oficialista consolado es oficialista con oficialista con y ahora es oficialista con vidal uh -huh. este... creo que él mismo se concibe como Él y el Movimiento Evita se conciben como como subsidiario del Estado, digamos. Es una organización política que depende básicamente del financiamiento estatal. Sí. Entonces necesitan, no importa quién esté ahí, puede estar Fidel Castro, eh, Donald Trump, o Gengis Khan o, o Seineldin o Cristina, es lo mismo, porque ellos, eh, ellos tienen un proyecto que es el proyecto de su organización. No sé si tienen un proyecto de país sectores financieros creo que la frase que lo define a, a pérsico eh, es eh, con el estado todo sin el estado nada uh -huh. este, yo soy bastante crítico en general de los de los movimientos tengo tengo más, bastante crítico o sea, soy crítico de los movimientos sociales en un aspecto yo, los movimientos sociales por lo menos como no, no, no, por eso no nos tampoco generan referentes muy importantes ¿no? este no nos no, no, generan un Evo Morales, ¿no? Uh -huh. como, en, como en Bolivia, donde terminan generando, un, encabezando, liderando un proceso transformador. O sea, los movimientos sociales, eh, que son muy importantes, pero yo tengo una mirada un poco más crítica, eh, que, que, bueno, que es un plan de lucha, es una protesta callejera en, en lugares de... De alta incidencia urbana como puede ser la 9 de julio y, y avenida belgrano para reclamarle dinero al estado viste no es que van a, a río cuarto a pedir la reforma agraria claro. o, o van al puerto de el puerto de rosario viste a, a, a cantarle las 40 como es el programa de ustedes a, a las cinco más importantes multinacionales agroexportadoras son van acá, 9 ¿no? de julio Belgrano grano y, y, no, lo ve así brutalmente van en busca de un cheque y bueno y, y financian su organización y, y cumplen un rol importante porque contienen es importante pero la transformación la hace la política en Argentina. Uh -huh. ¿Y, y en cuál opinión, es el rol de Cristina te preguntaba Daniel? En mi opinión la transformación la hace la política. Eh, ¿El rol de Cristina? Sí. Y el rol de Cristina eh no lo sé. Eh, cuál podría llegar a ser el rol de Cristina. Creo que lo tiene que definir eh, ella. Es, en, en mi opinión es la persona más importante que hace política en Argentina junto al presidente Macri. Eh, me parece que son las dos personas más relevantes. Hay, hay un recelo importante ahí por parte del PJ, ¿no? Que la pone en duda, que el PJ provincial también la pone en duda. Y el PJ le tiempo. molesta a, PJ, a ver, ¿qué le gustaría a PJ? Que Cristina se vaya a la casa a regar eh, flores o que tenga a y que puedan hacer la política acuerdista este, que puedan avanzar con los acuerdos el pj es eh, a ver, el, el pj es, es algo amorfo ¿entendés? como la película la cosa viste se transforma en lo que en los que se tiene que transformar el tema es que lo conduce y en qué sentido hay una cuestión ahí que el pj pj pj bueno, no hay que ser muy agudo de la historia cuando pero pero no era pejotista primera cuestión Y además los pejotistas le, le, se, se podrían decirle que se toma un avión, saca una, un, un pasaje en despegar.com en 18 cuotas, uh -huh. y van a, van a Madrid y le piden a, a Isabel Perón que asuma el control del peronismo, digamos, porque está viva, y a la mujer de Perón. Digamos, tanto pejotismo, pejotismo. Pejota es un instrumento electoral. El tema es el peronismo. El tema es el peronismo. Sí, el es el peronismo. Este... Bien. Bien, Daniel, te, te, te cambio de tema. Te llamaba por lo que está pasando, bueno, en este caso con Radio del Plata, ¿no? que da sí. la sensación de que viene agonizando, sí. la verdad, uno es se solidariza. Es una sensación muy certera. Eh, y aparte, eh, en un contexto que me parece es lesivo para todos los medios eh, alternativos en el país, sí. te estoy hablando de una radio comunitaria eh, como a tantas que se a deuda al Fomeca, por ejemplo, no parece que, que las voces alternativas están peligrando y Radio del Plata es una voz alternativa. Sí, es una voz alternativa al discurso dominante, ¿no? Teniendo en cuenta que hay muy pocas voces críticas con, con el gobierno nacional. Este, la radio está pasando una crisis que tranquilamente puede ser una crisis terminal, este, que tiene todo el aspecto de una crisis terminal. Eh, todavía estamos al aire, no sabemos cuándo, este, ni cómo. de eh, El conflicto lleva muchos meses el conflicto lleva creo que 14 meses, se extendió mucho en el tiempo y, eh, y el conflicto en la última en los últimos las últimas semanas se agudizó. ¿Qué, qué, cuál sería la solución? Mira, eh, la respuesta más sencilla, más, más cómoda para todos es que que, que aparezcan pague. los recursos <risa> claro. económicos y que que que se pague. Mhm. Uh -huh. eh, y evidentemente o el dinero está o el dinero no aparece, yo no, no, no puedo determinarlo, de porque no sé, yo no tengo... A, a priori todo indicaría que, que el dinero debería de estar, pero eh, esa sería una alternativa. Me parece que la radio tuvo una oportunidad y la dejó pasar, eh, que era cuando la radio, por una línea editorial que fue muy clara, una radio que, y esto lo puedo decir, pues fui testigo directo de eso y protagonista de alguna manera, no yo protagonista, sino toda sí. la radio, pero a mí me tocó porque estaba en un horario central. Nosotros fuimos, este viste que ahora yo lo decía, pues ahora está, está, de, está, no de moda, no sé si la palabra adecuada es moda, pero criticada al gobierno está Mirta Legrán, digamos, ¿no? Eh, sí. este es, Está furiosamente opositora o crítica del gobierno. Bueno, Eh, nosotros fuimos críticos del minuto uno, porque consideramos que, que teníamos una diferencia ideológica, editorial, programática, con el gobierno de Mauricio Macri como como ciudadano, como periodista, y lo manifestamos de minuto uno. Yo le digo esto brutalmente y a muchos le quedan antipáticos. Por ejemplo, el, el te acuerdas cuál era el zócalo del canal C5N el día que Macri presentó su gabinete? ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. Para preguntar a los oyentes, a ver si... Eh, si eh, alguno se acuerda... A ver, preguntá a los oyentes. Dale, decilo vos. A ver, ¿a qué teléfono pueden llamar? <ríe> pueden mandar un mensaje al WhatsApp de la radio, lo más rápido, me parece al 657810. Bueno, 657810. 6, 5, 7, 8, 10. Nos no faltan algunos números, ¿no? 2, 9, 5, 4, porque vos no estás en, en Santa Rosa. 2, 9, 5, 4, 6, 5, 7, 8, 10. Ah, bueno, bueno. Hay eh, bueno, unas la redes sociales, por ahí hay alguno que, que nos escribe por el Facebook. Está bien, nos bueno. Hay si alguno los... que, bueno, que se acuerda. Poco para entender, este... Eh, esto no quiere decir, mi crítica a la línea editorial de, de C5N, no es a los periodistas, ¿eh? Ajá. Quiero, aclar, quiero aclarar. Bien. Quiero aclararlo. Taxativamente. Sí. Ni al Gato, ni a Roberto Navarro, y menos a Víctor Hugo, que en ese momento no estaba. ¿sí? Claro, se sumó a la poesía. Clara. Pero este, antes de que termine la entrevista le revelo cuál era el Zócalo de c 5 ¿eh? <risa> Pero esto para entender un poco que, que, que, que Plata era un canal muy crítico. Uh -huh. Un canal muy crítico, con eh, eh, un, un medio muy crítico del sí. primer minuto. Llegó a estar segundo en la audiencia, el segundo más cómodo, de ¿no? segundo raspando. Sí. Y, y en un momento, creo que en ese momento era la oportunidad que nos presentó la historia en, en esa Radio del Plata, yo sé poco que estoy, pero tengo estoy muy involucrado emocionalmente con, con la radio con su destino, de ordenar las cosas y, y, y, y poder este, tener un plan de estabilidad y de crecimiento. Bueno, no, no se hizo. Yo creo que la, la principal responsabilidad es de los eh, propietario de la radio, de los accionistas de la empresa que controla la radio, es eh, la principal responsabilidad, eh, uh -huh. pero no la única. Eh, ¿hay, ¿Hay alternativas, como por, como pasó con, con otros medios, de, por ejemplo, conformarse en cooperativa, como InfoNews, como Tiempo no sé si, si es eh, eh, es una alternativa, eh, no sé si es una alternativa viable, pero, pero sí es una, una alternativa. Es una, eh, es una radio que que puede llegar a transformarse en una cooperativa. Eh, quizás alguien lo proponga. Eh, es este, ¿Puede ser viable? No lo sé, no, no conozco tantos detalles de cómo se puede resolver eh, esa, esa, no, esa... No es una cuestión. posibilidad lo inmediato, digamos, que esté embarajando. No lo veo, no lo veo. Sé que alguna vez si sí se, sí se propuso en una asamblea este fue como desestimada de, de, de plano, digamos. Claro. Y es difícil, no es fácil. Sí, fue séptima de plano, pero me, bueno, si yo me decía es una alternativa, sí, no sé la viabilidad. Eh, Sería momento de discutir, bueno, es momento de año me parece, ¿no? De sí. discutir lo que pasa con la pauta oficial, de transparentar un poco eso y hacer una discusión más ejecutiva. Sí, de pauta oficial, recibiante, mucha radio. Sí, pero eso no Para quiere mí, decir que, reci... que se le pague a los empleados, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. A mí me parece que como como con mucho telón de fondo Porque el teón de fondo es, ¿cómo subsisten los medios de comunicación en Argentina? Esa es una pregunta que hay que hacerse primera sí. cuestión. Y después hay que entender, hay que entender, hay que entender, que la ley de medios, eh, que, era, que tenía dos vectores, que era la creación de nuevos medios por un lado, y, y, y tenía como un, un vector que era antimonopólica por sí. una posición dominante que tiene en gran parte el mercado, eh, el grupo Clarín. Sí y sobre la creación de nuevos medios no hubo, o hubo sí, pero no, no, no una gran dimensión, no medio. y sobre el tema de eh, la ley antimonopolio, eh, más allá de la cuestión ideológica, de la democratización de la palabra, eh, y, y, y todo ese, ese, ese, ese corpus de ideas que estaba alrededor de eso, hay una cuestión también económica, la copa de Clarín, la copa del árbol Clarín, ¿se entiende es sí. tan ancha y tan a, y, y tan frondosa y ocupa tanto espacio que no permite el crecimiento de pequeños arbustos o pequeños árboles o pequeñas plantitas eh, a, alrededor de eso entonces ese es un tema también de punto de vista de viabilidad de medio de comunicación entonces se llega a la conclusión de que una radio no necesariamente tiene que ser exitosa en términos de audiencia para poder subsistir uh -huh. entonces esa discusión también hay que darla Y me parece que hay alrededor de... de porque hay, Entonces, o, o te financiás, como tenés un grupo económico atrás que está interesado en tener un medio de comunicación por su capacidad de lobby, o te eh, financia por la pauta pública, y en un gobierno que decidió este, este, por lo menos tener otra política con respecto a la, la pauta pública. Yo creo que la política de medio del kirchnerismo fue mala y, y todo el tiempo se termina de confirmar. Claro, sí, sí, podría... podría También en entrar. la política, el, medio, el kirchnerismo fue mala, porque cómo <risas> concibió los medios, lo, lo, lo, la, la construcción de su vínculo con los medios, los medios a los que consideraba más afines. Te doy plata. Como, la consiguió, como consigue la política la mayoría de las cosas, una cuestión de recursos. Y no era una cuestión de recursos, era una cuestión de gestión, ¿entendés? No sé. Vos tenés ahí una radio, eh, vos tenés que tener un operador que sea bueno, que tenga un buen equipo, que, que cobre de al 5 y no tener que no, no puedes decir cuántos operadores tenemos en este momento en el turno. Y en esta en este turno hay dos, un sábado hay dos operadores, porque no hay programación las 24 horas acá eso. Toñete, eso pasa en Buenos Aires nada más. No, está bien, está bien, <coughs> por eso, pero bueno, bueno, dos, pero no, no tenés cuatro. No, tenés dos, ¿Por qué tenés dos? porque tenés porque puedes pagar dos, porque la racionalidad es tener dos, ¿no? Hay uno por Para turno, me que quede ¿no? claro, ¿eh? hay uno por turno. Por eso, uno por turno, exacto. Sí. Bueno, entonces, un montón de cosas que tienen que ver con eso. Te digo el operador para darte un ejemplo, pero lo que quiero decir es eh, si tu radio funciona con 20 empleados, este, eh, porque puede funcionar con 20, no funciona ni con 60, ni con, ni con 5, ni con 20. Uh -huh. También falta un poco de racionalidad. Entonces se construyó, viste, medio, grupo mediático tipo Spolky, que, que eran un... Viste, sacaba revistas que... que, que ahí recuerda el nombre, no se sabía para qué sacaban revistas. revista acuerdas que sacaban revistas? Para, ¿no? factura, para facturar, ni más ni menos para que para eso. Para facturarle seguramente publicidad a, Así es. a, al Estado, no sé, a, digamos, había un negocio ahí que era muy raro, había una revista de autos, uh -huh. había una revista de viajes, había una revista de no sé qué. Sí, extraño por lo menos. Bueno, por acá me dicen del Zócalo, nadie lo recuerda, Daniel, aquí están, estos son, alguien me dice por acá, es el Zócalo que salía. No, eh, el ganó... Zócalo el Dream Team de Macri. Ah, miró vos. ese era el Zócalo. Miró. C5 en el día que presenta su gabinete en el Botánico. Uh -huh. Presidente Mauricio Macri. Sí, sí, recuerdo la, consta... la postura. la captura de C5 en el Trintín de Macri. Claro. Hoy C5 n es un día, es un medio este que en un segmento de su es opositor. Uh -huh. ¿No? Estamos de acuerdo con eso. Sí, sí, sí. Pero en su momento era el Trintín de Macri, o sea, vamos, vamos a arreglar con Macri como del lugar. Digo, entonces del Plata parte de parte de, por eso Creo que todavía, a pesar de toda la crisis que está pasando, De Plata tiene un nivel de audiencia alto, porque creo que el, este, los, los, los, el público, la audiencia, valora eso.